Hola, Gabi. Hola, Paula. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Todo bien por acá, con calor. <risas> Me imagino sí, sí, sí. que... Está pesadito de, hoy. Y, eh, lindo sí. momento para presentar una, una tesis, pero te diría que al aire libre, ¿no? Sí, sí. Armamos sí. ahí un náster oh, sí. y, y hacemos algo, sí. De una. Sofí, <risas> eh, de macachino obviamente, ¿no? Oriunda. Sí, yo soy de Macachín, por eso, bueno, la elección de del tema eh, me interpela mi pueblo de natal entonces y además está muy influenciado con la cultura vasca de ahí la, la elección del tema a investigar. Sofi, cuál es cuál es el tema? No puedes recordar? Sí el título de la teina se titula Turismo cultural creativo el hotel Eusco cartatasuna Patrimonio de la cultura vasca en Macachín bueno provincia de la Pampa eh, Argentina tiene como objetivo general analizar las características del hotel vasco de acá de la localidad como patrimonio cultural vasco desde la perspectiva de ese turismo cultural creativo que en realidad es un es una modalidad turística que le da una tiene una, vuelca, una vuelta una vuelta de rosca al turismo cultural e eh, involucrar el concepto de creatividad además del punto de, de, concepto de turismo y, y cultura, cuyas principales características eh, son la, la participación, digamos, activa, no solo del visitante, sino también de la comunidad local en diferentes actividades, en las cuales el centro es súper preparado y disponen de, de esa gran variedad de, de actividades en donde sí. se desarrolla el potencial creativo. Además, producto de, de esta característica, digamos, se contribuye a un intercambio cultural entre esas personas, entre el visitante y la comunidad local. Eh, bueno, se puede decir también que además de estas características, eh, se encuentra la, la valoración del patrimonio cultural local, ¿no? Se, se permite que, que se conozca, que se interprete, que se comprenda... Eh, Bueno, un poco de, de eso habla habla la tesis. Uh -huh. Sofí, eh, ¿cómo... Eh, ¿Cuántos años tiene este hotel en Macachín? Este hotel se inauguró en el 1966. Así que tiene cerca de 50, 55 años, por ahí. wow ¿Y cómo ha Estuvo... acompañado digamos todo el crecimiento de Macachín, y a la par, podríamos decir? Y sí, eh, el... Digamos, bueno, claramente la, la Argentina es un país de, de alto porcentaje de inmigración vasca, ¿no? Y bueno, La Pampa no, no, no escapa de ello, inclusive eh, Macachín. Eh, los vascos se instalan acá, en ese momento hay muchos eh, villas o, o pueblos así eh, bien viejito de, de La Pampa que, que sus, bueno, en ese momento no sé si se diría intendentes, pero son descendientes vascos, uh -huh. eh, entonces sí, está, está muy, muy presente. Uh -huh. eh, y surge el hotel, en realidad surge de la necesidad de que tenían, porque ellos son como una comunidad muy muy acogedora, se ¿sí? dice que son muy cerrados, muy nacionalistas, uh -huh. entonces necesitaban la necesidad de como de tener unas, sede sí. de punto de, de reunión, ¿no? por lo general se solían reunir, esto es lo que cuentan por ahí los testimonios que, que encontraron en los libros, Uh -huh. eh, una persona de descendiente vasca ponía su galpón o su casa, entonces se juntaban ahí y bueno surge la necesidad de contar con con una sede uh -huh. sumado a aquellos veían que bueno que, o en la zona tampoco había eh, ningún paraje ningún uh -huh. alojamiento para esa gente que está eh, de paso que quiere hacer una noche uh -huh. en la pampa y seguir camino así que ahí surge la bueno se construye se piden créditos y y demás y se empieza la construcción de de Leucalcanta al cactus Sí, sí, es difícil sí. de pronunciar, es en euskera Tal cual, también. en euskera, así es <risa> eh, Sofí, bueno, de todos modos es importante que exista en este caso, bueno, con el hotel, pero también con, con la comunidad vasca, porque eh, está la, la de Córdoba y hablar de, de Buenos Aires y demás, pero bueno que esté aquí en La Pampa también sirve como para reunir y, y poder hacer un intercambio, ¿no? Con los distintos centros culturales vascos que hay en el país, y también quería preguntarte eso, si tu tesis también de alguna manera, me imagino que sí pero viene a contribuir a, a toda la cultura vasca? Desde ya viene a, a revalorar y a dar a conocer eh, todo lo que se hace acá en el centro vasco. Eh, nosotros, en bueno, nosotros por decir porque soy miembro de, de Macachín, ¿no? Uh -huh. Pero en el 2018 se hizo un mundial de mus y se usaron todas las instalaciones del centro vasco, o sea, un mundial, vinieron parejas de todo el mundo, no fue para nada chico el evento, y también en eh, hicieron dos semanas vascas eh, y bueno, todas las autoridades vascas, eh, personas del de, de país vasco y de diferentes partes del mundo, incluso también los distintos centros vascos de, de toda la Argentina y los locales, que para los locales fue una fiesta que por ahí uno es de acá, pero desconoce mucho eh, no sé, puede ser por falta de interés, eh, por falta de difusión, la pandemia al, al centro vasco en sí le vino muy bien porque le le permitió dedicarle tiempo a lo que es redes sociales, a sí. crear contenido, a generar un involucramiento mayor con las personas, con los residentes de acá de Macachín. Eh, sí, y para eso viene la tesis. Claramente que mi, mi objetivo, y además sería un gran orgullo para mí, que sea el puntapié de, de futuras líneas de investigación, sí. eh, sería muy muy grato. Eh, tengo un quinto capítulo que habla de, de lineamientos propositivos. Eh, primero, un programa es sobre la política turística, como que uh -huh. se enfoca más en la creación de algún organismo oficial de turismo en la localidad, que, que se fomente, que se empiece a crear una planificación estratégica y una gestión turística en la localidad hay un segundo programa que ese sí es bien está bien involucrado con la modalidad turística del turismo cultural creativo, donde se proponen iniciativas culturales y participativas en todos los espacios del centro vasco. Uh -huh. que bueno, el centro vasco tiene Tiene un hipódromo que tiene con un espacio verde y tiene parrillas, tiene pileta, tiene salón para alfilar. Eh, bueno, ahí se hacen destrezas criollas, tours y demás y eso queda así 5 kilómetros, 7 en realidad, del pueblo. Uh -huh. um, y acá en la localidad, pues lo que es el centro vasco, bueno, está el hotel, está el restaurante, está la taberna vasca, hay un bar, un chocobar, eh, tenemos un salón de cultura donde se hay danzas vascas, hay clases de euskera, uh -huh. eh, se hay karaoke, se da folclore, hay un gimnasio muy grande que lo utilizan las escuelas Eh, ...para educación física y a su vez eh, se practican diversos deportes... ...estos, handball, básquet... ...hay una cancha de pelota paleta, hay una cancha de bochas... ...hay una taberna donde se juega al mus... Eh, ...hay una cancha de pádel, hay una pileta, hay una cancha de tenis... ...hay muchas, muchas eh, instalaciones y establecimientos dentro del Centro Vasco... ...que permiten múltiples usos y funcionalidades... Y a esa apunta el segundo programa desde que ahí participe tanto el reciente como El visitante. Sí, sí, eso es lo que tiene la, la comunidad vasca, ¿no? Yo lo sé un poquito porque vengo ahí de, de raíces vasca, pero eh, es lo que tiene, de, de no guardarse nada, ¿no? Al contrario, siempre estar eh, compartiendo lo, lo propio, la cultura, la danza, todo esto que vos estás mencionando de los deportes y, y también un, una, una, lo que tenemos es, yo me incluyo, ¿no? Pero eh, siempre es rescatar o por lo menos traer eh, a la luz el idioma, ¿no? Que no se pierda tampoco la euskera. Claro, sí, Sí, es súper difícil y hay pocas personas que, que lo saben y que están también eh, dispuestas y preparadas a enseñar. Exacto. Eh, y acá, esto hace unos años, se empezó a a, a remontar de nuevo, porque sí. hubo un par de años que, que se paró esa movida y ahora volvieron las clases de euskera. Y está re bueno porque son una o dos horitas a la semana y, Eh, es algo totalmente nuevo, si tienes es un, una lengua que la hablan por poquitas personas, uh -huh. pero bueno, para aprender y desarrollar el conocimiento está muy bueno para, para aprovechar. La verdad que sí, eh, eh, y está buenísimo. Que presentes esta, esta tesis, eh, me imagino cómo te recibieron desde Turismo, ¿no? Para presentar esto, porque siempre se están relanzando eh, y, y es una vitrina importante de difusión, ¿no? Eh, eh, para, para Macachín esto también, eh, el saber que se tiene estas cosas, porque siempre se hablan de otros puntos turísticos de la provincia, pero nunca se había hablado de, de este hotel y de, y de las funcionalidades que tenía, ¿no? Sí, la verdad que cuando propuse la idea, o sea, no tuve sí. ningún un por mínimo porcentaje de negación, es que, bueno, representa algo importante, un, como una finalización de una etapa, eh, todo el proceso de, de investigación, bueno, pasa por muchos momentos de, de la vida de una persona, ¿no? Eh, y, bueno, todo está plasmado ahí, así que estoy súper contenta de, de poder transmitirlo y, como ya te digo, de, me encantaría que que alguien lo agarre de punta pie y, y desarrolle nuevas líneas o futuras líneas de investigación, sea con alojamientos turísticos, sea con la cultura vasca, sea con, con lo que sea, pero bueno, eh, está bueno también que los alumnos también de acá de la provincia de La Pampa eh, empiecen a investigar eh, productos y servicios turísticos eh, locales, pampeanos, eh, así se empiezan a, a difundir, Y bueno, por ahí podemos llegar a, a buenos resultados. Ya lo creo, ya lo creo. Eh, Sofí, eh, bueno, lo que viene es mañana presentar esta tesis, ¿no? Pero después más adelante, ¿qué, ¿qué es lo que sigue después de esto para vos? <risa> y para mí la idea sería seguir trabajando con, con la cultura vasca. Creo que es un nicho de mercado muy interesante para tanto no solamente para Macachín y la Pampa, sino para para la Argentina eh como bueno vos que por ahí estás en eh, en tema con, con los vascos y como mencionaba anteriormente eh gente super cálida y que se fusiona muy bien con con por lo menos con los residentes pampeanos, cuando se hicieron estas semanas vascas acá en Macachín el pueblo se llenó de alegría, de color, eh, la gente abrió sus puertas porque imagínate que acá no hay tanta capacidad de alojamiento para albergar semejante cantidad de personas que vinieron de todas partes así que se tiran colchones en las escuelas, la gente dispuso de, de habitaciones y bueno, se generó un intercambio maravilloso y bueno, todos todos aportaron cosas eh, y está bueno, o sea, está bueno poder trabajar con eso eh, y bueno, traer más vascos eh, a la Argentina para, para que conozcan cómo se, se mantienen esas costumbres y tradiciones acá. Chalo, creo, chalo, creo. Y que visiten a, a los tuyos, ¿no? Sí. Tal cual. Sí, Muchísimas así gracias. Creo que bueno, creo, creo, que por ahí va a ir. Sofía, iba a un mes y unos, un par de días que me recibiré un poquito. Bueno, pero ahí te ya ya el, el, el digamos que tenés un, un objetivo bastante bien propuesto, te digo, ¿eh? <risa> y sí, me gusta, me gusta la temática. Además, bueno, que, que la pandemia me hizo volver a mi casa y sí. bueno, lo tenía como en la palma de la mano al terreno a investigar, así sí, que sí. Y eh pese a esa dificultad, también me fue fácil al conocer con al conocer al gerente del hotel, algunos miembros de la ah. comisión directiva, todo todo se me facilitó. Al ser una provincia chica también, imagínate que yo le escribí a Adriana y o a Flor en ese momento era subsecretaria de Desarrollo mm. Turístico eh, o de las ofertas, ahora está como... Muy... Sí. Eh, eh, nada, me contestaron sí. directamente y por ahí en una provincia más grande, que hay más habitantes, sí, más, eh, más es complicado. imposible. Sofí, te, te cliente, lo pregunto entiendo. te lo pregunto por mí, pero también eh, por, por aquel o aquella que esté interesado. ¿Está disponible la tesis para leer en algún lado o para bajarla? Sí. Mira, todavía no la publiqué en el repositorio de, de la universidad. Yo estudié en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Bien. Eh, porque la quiero publicar en algunas revistas eh, científicas relacionadas a, al turismo primero. Eh, y bueno, y para eso hay que acomodar algunas normas de reacción y demás que, que pide cada revista Bien. y después sí va a estar disponible. Perfecto. De todas maneras... Si van a mi presentación, voy a compartir el código QR para que la puedan descargar y leer. Es una tesis que, en lo particular, me gusta un montón porque no es difícil de leer. O sea, si no estudias turismo, la podés comprender de la página 1 a las 75. Hay figuras, eh, hay color. Es, en lo particular, es entretenida. Perfecto. Vamos a estar atentos, entonces. Así so, que si... Sofí, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme y mucha mer para mañana. Bueno, muchas gracias chicas a ustedes por, por darme un espacio y, y escucharme y bueno, y compartir, difundir mi, mi trabajo que para mí es, es muy importante y sobre todo eh, me da orgullencia haber trabajado con algo de, de mi de mi provincia. Así es. Muchas gracias abrazo. chicas. Abrazo grande. Besitos, chau chau.